Yo no hice un mate en mi vida. Los sábados de 9 a 12. Soy vecino de la gloria y me encuentro con un desmonte en una lucha. A veces por haber herido eso, pero hay que seguir en la lucha. Para romper el aislamiento, pone la pava. Información entre mates. Un programa de circulación comunitaria. No tengo presente, reitero, puntualmente el caso de Nono. tan antiguos que los vienen trayendo de los abuelos, bisabuelos y de, de, de aquella época. Los sábados, de 9 a 12. ¡Pone la pava! 95.5 La Radio de Nono Cómo se va el tiempo, tremendo. 10 de la mañana, 17 minutos ya en Nono y todo el valle detrás la sierra. Eh, seguimos en poner la pava por la 95.5 en vivo y por la 88.5 si tu día es domingo. Eh. Fíjese, Gaspar, nos manda Pablo un mensaje largo. Eh. Eh, ¿Por qué el 7 de noviembre se celebra el día del Canillita, por un lado... Eh, ahí está toda la data después la vamos a compartir bien quería ver si nos decía por qué se conmemora el Día del Periodista Deportivo no, esa información acá, mirá eh, dice la decisión de unir ambas fechas del Día de Canillita con el Día del Periodista Deportivo se tomó en mayo del año 1938 cuando en un congreso nacional de periodistas sentaron las bases para realizar su trabajo en la época esta situación sucede solamente en la Argentina Porque en el resto del mundo, el Día del Periodista Deportivo se celebra el 2 de junio. En la Argentina se celebra hoy como homenaje al Canillita. Es solamente como un homenaje al Canillita. Que en realidad hoy es el Día del Canillita. Y el de Periodista Deportivo se le montó, me parece. Bueno, como lo anunciamos temprano en la mañana y como viene sucediendo todos los sábados, nos damos el gusto de recibir gente aquí en, en el piso de la radio, en el patio de Locatus, acá en la galería, bajo este antiquísimo techo, bajo la parra que ya se asoman sus uvas y en este caso, como lo anticipáramos, recibimos la visita de Fabricio, Fabricio Pucio quien integra la CTO, organización que tiene ya varios años aquí en eh, tras la Sierra en la zona de Nono, las calles, San Huberto por otros lugares también. Eh, ¿Cómo le va? Buen día Fabricio, ¿cómo estás? Buen día, Buen día Pancho, Buen día Gaspar, Buen día a toda la audiencia, hoy sábado a la mañana, mañana domingo, que nos van a estar escuchando ahí por la radio compañera El Grito, que siempre nos está acompañando, es un placer, recién compartiendo los primeros mates con Pancho, recordábamos esos inicios de, de la llegada nuestra... Acá al Valle detrás tras de la Sierra, el viejo estudio de Radio El Grito, allá en la galería del otro lado de la ruta. Es cierto. Recordábamos ese, esa casa frente a la Plaza de las Calles hace nueve años atrás. Bueno, la idea es arrancar un poquito por ahí, Fabri. Eh, hoy... CTO se conoce en todo el Valle de Tras la Sierra, sí, se conoce, mucha gente tiene vínculo con esta organización por diferentes razones, mucha gente trabaja en la CTO, mucha gente eh, se provee de insumos, eh, de productos de la soberanía alimentaria y de la economía popular, cosas que realizan ahí en, en el Galpón de San Huberto, por ejemplo, para nombrar lo que tenemos más cerquita, Eh, pero contemos un poquito a la gente cómo, cómo, cómo llegan atrás la sierra, hace casi una década atrás, eh, por qué las calles y, y, y qué, qué podemos contar de la realidad de las calles en, en el momento en el que llegan ustedes y bueno y lo que lo que transitas hoy cuando te toca caminar las calles de las calles. Qué, qué, interesante, qué interesante la pregunta, es difícil también... Eh, creo que cada uno de los que somos Partes hoy de la CTO Tenemos tenemos recorridos distintos eh, Yo digo, pienso en las compañeras que, que Le ponen el cuerpo día a día a las, Y ellas Muchas son nacidas y criadas acá en el Valle de Tras la Sierra, pero muchas otras son hijas de migrantes o son migrantes de, de distintas épocas productivas del Valle de Tras la Sierra. Nosotros tenemos compañeros y compañeras que vinieron con, con la frutilla, tenemos familias que vinieron más del norte en una época anterior, cuando todavía esta parte era más de, de producción hortícola, de verduras compañeras que vinieron desde Perú, sus familias, o sea que el Valle detrás la Sierra es es un, una construcción entre originarios, inmigrantes, entre entre productores y comerciantes eh, y en esa búsqueda quizás la CTO aparece hace unos ocho años atrás como CTO. Um, y muchos de nosotros y nosotras veníamos um, con búsquedas militantes desde distintos lugares, algunos compañeros y compañeras venían de ciudades, de movimientos desocupados estamos hablando desde hace casi 20 años atrás estamos hablando uh -huh. de la década del 90, finales de la década del 90 principios del 2000, militancias universitarias, estudiantiles um, muchos de los fundadores y fundadoras de la CTO éramos ya militantes con relativa madurez Eh, que estábamos buscando, sí, irnos de las ciudades, alejarnos del urbano, alejarnos del urbano, por en ese momento eran dos razones fundamentales. Una, la violencia que para los militantes se ejercía en los barrios, que se estaba haciendo un poco insostenible para muchos de nosotros en el cuerpo. Uh -huh. Y, por otro lado, también el nivel de hacinamiento y de velocidad de las ciudades que no estaba permitiendo desarrollos políticos estructurales más, más consolidados. Entonces nos encontramos un grupo de compañeras y compañeros eh, de distintas provincias, eh, algunos del norte de Córdoba, otros del sur de Córdoba, algunos de Córdoba capital, otras compañeras y compañeros que veníamos de movimientos estudiantiles, universitarios, de agronomía eh, y, y algunos que veníamos de Buenos Aires, como es el caso mío, y... Y empezamos a charlar y charlamos como casi un año a ver a dónde, dónde nos íbamos a, a pensar algo juntos. Y uh -huh. ahí apareció Tras la Sierra, empezamos a venir a Tras la Sierra, empezamos a conocer este valle hermoso, a encontrarnos con las compañeras, a buscar dónde vivir. Y cuando nos mudamos, en, en menos de dos años nos mudamos cerca de seis compañeros y compañeras en simultáneo, digamos, planificadamente uh -huh. eh, Y en ¿Querés ese, nombrarlos a tus sí, compañeros y compañeras que vinieron hace esos años, esa cantidad de eh, años? Estaban Andrés Grande, sí. que está ahora viviendo en Las Chacras. Uh -huh. eh, las Chacras aquí de la arriba de las Rosas. Digamos. Exactamente, es el otro grupo de la CTO fundan, fundadora. Sí. Eh, estaba Débora Ceruti, que todavía está aquí en el Valle, en Los Hornillos. Compañera que está sosteniendo la mañana diaria en El Grito hoy. En la radio El Grito. En su momento también estaba Carlos Maggi, Carlitos Maggi, que sí. ya no pertenece hace unos cuantos años a la CTO. Pero que sigue militando ahí cerca de la zona de la Pampa de Pocho. Así tengo entendido. Uh -huh. Y estaba. No, y no me quiero olvidar de nadie. Estaba Meli, Meli, Meli, Meli la compañera también geógrafa que después se fue a vivir a Venezuela, un cuadro militante importantísimo uh -huh. eh, que por, por decisiones político ideológicas también decidió cómo seguir su camino, estuvo viviendo en Venezuela colaborando ahí con el proceso bolivariano, re interesante su trayectoria también y después estábamos nosotros... Digo, Cuando bueno, vos decís nosotros, el... ¿te referís a vos, a tu hermano? A <risa> ah, mi familia, hoy es mi familia, uh -huh. claro. Eh, mi hermano que viene de un recorrido militante barriero Real, eh, con el encuentro de organizaciones en Córdoba, uh -huh. eh, Rocío Verazategui, que es una compañera militante del movimiento de base de agronomía, compañera de Carlitos Maggi de aquella época, eh, fundadora también de la CTO, y Hernán y Agustina, que pasaron ahí en un par de añitos también dando vueltas, uh -huh. eh, y yo que vengo de experiencias militantes en Buenos Aires primero, luego en el sur. ¿En, ¿En Río, el sur por en, dónde? En Río Negro. Uh -huh. Eh, sobre todo militancia gremial, en Río Negro, luego estuve... De, de, ¿Desde la docencia? Desde la docencia, yo soy docente, y luego estuve en, en Sudamérica, viviendo seis meses en Bolivia, seis meses en Venezuela, y seis meses entre Perú, Colombia, y, y ya todos teníamos como un proyecto de organización rural, campesina, con un sujeto amplio como el que trabajamos hoy, nosotros decimos campesino, como lo entienden las mayorías, es un campesino monte adentro, un campesino que vive de su territorio, que sobrevive de, de su tierra y que todo, todo, todo pasa alrededor de ese trabajo, lo cual es súper valioso. Nosotros lo que veíamos es que se estaba configurando otro sujeto que nosotros le decimos trabajador rural, que es un sujeto quizás más amplio que nosotros entendemos como el que habita. Eh, las zonas rurales, no importa si trabaja la tierra propiamente dicha o arregla las máquinas, o hace carpintería, o por ahí es docente o por ahí es médico. Entonces nuestra organización nace desde un sujeto eh, rural, como trabajador rural, agrario, que no necesariamente produce alimentos, sino que está relacionado con el medio rural. Y ahí surge nuestra llegada al valle tras la sierra, nuestros primeros encuentros con las vecinas y los vecinos, y acá hay que ser claros que las per no nos dio bola nada. No, al principio no le daban bola, ¿no? Claro. Nadie. Nadie, nadie, o sea, seamos sinceros en eso, fueron muchos meses de andar con la motito, yo en esa época tenía una 110, andábamos vuelta por todo el pueblo, intentábamos tomar mate, jugábamos al fútbol, empezábamos a charlar y no había mucho ahí. Hay que reconocer que uno de los primeros jóvenes eh, del pueblo que nos escuchó y que vino a comer los asados con nosotros y todo fue Mauro Oviedo, uh -huh. Lucas Mentenegro también. En ese momento ya era presidente del club, del San, Martín. club San Martín. Acababa de ganar las, em, las elecciones. Uh -huh. Y em, las primeras que nos escucharon fueron las abuelas, madres, uh -huh. adultas. Em, que nos sentaron a ver quiénes son ustedes, mate que van, mate que viene, Doña Mecha, María, Yola, eh, Doña Marta, eh, todas, yo le digo las viejas, pero con cariño del pueblo, fueron las que nos orientaron y nos dijeron, bueno, a ver, ¿qué quieren hacer ustedes? Y nosotros ahí en esas charlas identificamos como dos cosas. A ver, hay dos maneras de llegar al valle y en esto me parece que hay que ser... Eh, cada vez con mayor claridad, sobre todo para no seguir arrasando este pequeño mundo tan frágil que tenemos. Uno puede llegar a, a un lugar, comprar un terrenito por más pequeño que sea y hacer lo que en su cabeza tiene proyectado, entonces tira todos los árboles, eh, pasa una máquina, deja todo el terreno planito, hace una casa, siembra pasto inglés y le queda bonita su casa. Eh, o puede tomarse las cosas con calma, respirar profundo y escuchar qué está pasando en el pueblo dónde está el agua que se puede utilizar, cuáles son las especies nativas, cuáles son las raíces de las resistencias populares, dónde están los problemas del pueblo. Nosotros intentamos llegar desde ese lugar de escucha. Uh -huh. Y desde ese lugar de escucha no plantamos eh, directamente especies que no fueran de este lugar, porque nos parecía invasivo. Entonces lo que hicimos fue hablar con estas abuelas y abuelos hasta que Hasta que ellas nos, nos dijeron, acá hay varios problemas. O sea, está el problema de que los pibes no tienen laburo, está el problema de que hay mucha gente que no sabe leer y escribir, y está el problema de que se abandonó la producción. Y ahí se fue armando y configurando la CTO. Uh -huh. Claro, y yo recuerdo en esas primeras épocas, eh, la escuelita de, de alfabetización de adultos, o no sé cómo era el nombre que le, le pusieron, que era atender a una de esas tres situaciones que fue funcionando con eh, mayormente mujeres, creo, ¿no? Siempre fueron las mujeres. Siempre. Las primeras, las que están al frente, incluso en las batallas perdidas. Hemos perdido batallas también en estos ocho años, ¿eh? O sea... Siempre es lindo ver que hoy tenemos la incubadora, que hacemos casi mil ponedoras por mes, que hacemos 15 toneladas de alimento, que tenemos huerta comunitaria, que tenemos abejas. Eh, toda esa parte es re linda, pero a, debajo del puente ha corrido mucha agua, hemos perdido muchas batallas. Entonces las compañeras esas que fueron las que, las que le pusieron el pecho a las primeras batallas... Eh, me acuerdo cuando la comuna de las calles no nos quería prestar el transporte para la escuelita de alfabetización. Uh -huh. Ese fue el primer conflicto que tuvimos. ¿Por qué necesitaban un transporte? Eh, ¿cómo, ¿Cómo era? ¿Ir a buscar a las, a las personas y trasladarlas, de, por ejemplo, desde qué lugares hacia dónde? Y para los que conocen la zona, los parajes son bastante cercanos. Paso de las Tropas, eh, Arroyo, Seco. Arroyo Seco, San Huberto eh, y un pedacito de lo que sería el Alto de Nono, eh, Y por ahí nomás, pero poner el auto particular nuestro, que en esa época yo no tenía auto. Eh, mi hermano tenía un Renault 12 que se estaba desarmando. Y la vuelta que a veces hacía más larga, porque se seguían sumando compañeras y compañeros, era el espacio de educación de adultos, era la escuelita de adultos, funcionaba dos veces por semana, en una casa, en una casa particular. Y cuando le pedimos a la comuna que nos eh, que nos prestara el transporte que tenía, que es el pero que pibes a la escuela... Eh, al principio nos dijo que no. Y en el pueblo los chicos, eh, hablar con con el jefe comunal o con el intendente, escribir una carta, presentarla presentar una carta era el equivalente de hacer un corte de ruta en Buenos Aires, uh -huh. en un pueblo pequeño como el nuestro. Y esas compañeras son las que hoy eh, son las delegadas territoriales de la CTO. Uh -huh. Valeria, Paola... Y muchas chicas jóvenes también, compañeras que se están sumando, Mel, Italia, Mónica. Eh, o sea que hay como todo un recorrido ahí que se fue estructurando alrededor de, primero entender cuáles son los problemas en nuestros pueblos, la falta de trabajo. La escuela de, de alfabetización era un espacio profundamente de formación política en, en el sentido de Paulo Freire, ¿no? De entender la realidad, de poder nombrarla y al mismo tiempo, en simultáneo, sin esperar un segundo... Transformar. Poder... Exacto. La escuelita de alfabetización de adultos funcionó durante un par de años, yo me acuerdo una publicación eh, también, que ande, debe andar circulando todavía por ahí, eh, lograron publicar un libro, ¿no? Eh, Gran, con la, sí, con sí, parte sí. de esa experiencia. Gran trabajo de Débora, uh -huh. eh, que, que se encargó de compilar todas las tareas y trabajos que habían hecho las compañeras en... Eh, En, fue un librito que se editó hubo bastantes ejemplares dando vueltas en su momento, yo tengo un par guardado ahí en casa también ¿la escuelita de alfabetización de adultos hoy no funciona más? ¿en la, qué se transformó eso? la escuelita eso? de alfabetización de adultos fue um, una semilla uh -huh. que explotó y explotó hacia abajo y explotó hacia arriba hacia abajo hoy es la CTO eh, son nuestras raíces Eh, son las cosas más firmes que tenemos esto de, para nosotros lo importante tiene que ver con recuperar eh, lo que sabían las abuelas de producción, entonces la huerta nuestra es imposible pensarla con venenos porque las viejas nos enseñaron que eso no y y el trabajo pero no el trabajo como, como como explotación, sino el trabajo como una manera de relacionarse en comunidad, comunitariamente, con jornadas que, que benefician y apoyan a, a las familias de los propios pueblos y parajes. Uh -huh. No el trabajo como algo, algo a ser expropiado y explotado, sino el trabajo como algo que construye libertad. ¿Cuántas familias eh, forman parte hoy de la organización? Aproximadamente acá, por ejemplo, para nombrar las, la zona en la que estamos, ¿no? Las calles, no Nono, San Huberto, sí, Ojo es, de Agua. Es difícil como ponerle nombre, digo nombre no, nombre es fácil ponerle, por ahí cantidades de familias. Uh -huh. Desarrollo territorial, hoy estamos desde Río de los Sauces que se están sumando... Se sumaron primero a la red comunitaria y es una comunidad. La red comunitaria es esta eh, otra pata, ¿no? De la CTO que tiene que ver con el acceso a la comunicación, ¿no? A sí. los servicios de comunicación, como puede ser Internet. Sí, volvamos intranet. un poco para atrás. Sí. En, yo había puesto la metáfora de la semilla. La semilla sí, explota para abajo y para, para abajo. Mío. La escuelita de adultos, ¿qué pasa? La escuelita de adultos llega a su momento cumbre, que es que las compañeras, muchas que las, las que quisieron pudieron rendir su examen, al principio acá en la escuela de Nono, Ajá. y luego logramos que vinieran a tomar el examen al salón comunitario que nosotros teníamos en ese momento. Sí. Que para nosotros fue un logro gigante porque que las compañeras pudieran rendir en su momento en el mismo ambiente donde estudiaban y no tuvieran que venir a una escuela en el pueblo ajena... ¿Qué rendían en ese momento? El examen de primaria para tener el título. Para el título de la escuela primaria. Exacto. Y eso fue un logro de varios años. Y después la escuela derivó en un apoyo de secundario y después por la cantidad de cosas que explotaron... Eh, digo, hacia arriba, en este tallo que crece, y las hojas que se bifurcan, y qué sé yo, empezó a, a aparecer lo del galpón, aparecieron los gallineros comunitarios, apareció la venta, al paycor, apareció el tema de la entrega de alimento, la fábrica de alimento, ojo de agua, la Re comunitaria de internet, uh -huh. entonces en eso se disolvió, por ahora, aunque siempre está la intención de recuperarlo, el espacio de educación, propiamente dicho, aunque nosotros internamente mantenemos una lógica muy parecida en las asambleas internas. Nosotros tenemos asambleas, Ahora las estamos haciendo respetando el, el protocolo de, de COVID eh, por parajes. Nuestras asambleas son de 30 o 40 personas si no fuera por el aislamiento y el uh -huh. espacio ese es de formación también. ¿Las asambleas funcionan cada cuánto tiempo? Y si no fuera en el contexto de COVID sería una vez por mes más máximo. Eh, volviendo a la pregunta, ¿cuántas familias somos? Y debemos ser alrededor de unas 30 familias más o menos. Y hay 30 familias, hay familias muy pequeñas, hay familias muy, muy, muy numerosas y yo digo 30 y un poquito corto, uh -huh. tampoco sé si hay comunidades que se están organizando incipientemente, como la de Río Sauces, como la de Ojo de Agua, que no las estoy contando. Uh -huh. eh, y más allá de la cantidad también, me parece que es importante esto de los lazos comunitarios, ¿no? de hoy por hoy la CTO es una familia ampliada que busca mecanismos de, para poder sobrevivir en este mundo injusto, Y cada vez que nos pechan los poderosos hacia abajo, cada vez que nos quieren pisar la cabeza, eh, la CTO responde de distintas maneras. O sea, hemos hecho. Eh, al principio de esta cuarentena hubo mucho hambre. El principio de este año fue muy jodido las compañeras no tenían dónde trabajar, no estaba entrando un mango a nuestros parajes, y la CTO organizó desde conseguir alimentos tipo cajas, paycor, hasta compras comunitarias de todos los alimentos, hasta que eso fue evolucionando a medida que empezamos a recuperar un poquito el caudal económico, y hoy las compras comunitarias se hacen de, de productos que son los que elegimos nosotros, compramos quesos porque queremos consumir lácteos, compramos algunas verduras que no producimos, pero... Eso, la CTO viene respondiendo como, como organización eh, a, a los intereses de del sujeto con el que elaboramos nosotros, que es, son las trabajadoras rurales y la agricultura familiar. Bueno, charlamos con Fabricio Pucio de la CTO, acá de las calles. La charla podría extenderse y darle un rato largo más. Me parece que no va a ser la última que, que hagamos en la radio. Eh, pero sí, tengo así como algunas preguntitas más cortitas, así. Por ejemplo, para arrancar el galpón y demás, el financiamiento. ¿Cómo... ¿Cómo lograron eh, dar ese primer paso para eh, conseguir eh, eh, los hilos? Eh, digamos Ahí hay puesto eh, en materiales un billete importante. ¿Cómo, cómo lo consiguieron inicialmente? Eh, nosotros somos una organización social y somos parte de lo que nosotros denominamos el campo popular. O sea, nosotros somos eh, una pequeña, pequeña gota en... En un mar innumerable de organizaciones territoriales que existen en la Argentina De distintos colores, diversidad ideológica, política y, y maneras de construir y entender la realidad Desde ahí somos parte de la, de la unión de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, de la UTEP Y somos parte de su rama agraria desde hace ya varios años eh, Y siempre estamos intentando en el contexto rural encontrarnos con otras organizaciones Y frente a lo que plantea el capitalismo en general, que es la explotación del hombre por el hombre, y en el ámbito rural, el monocultivo, el, angro, el agronegocio de venenos, nosotros siempre proponemos un sistema de vida distinto entre las mujeres, los hombres, la comunidad, los vínculos y la relación con, con la naturaleza. Entonces hay distintas formas de luchar. Hay formas de luchar que son... Eh, como las más visibles, que tienen que ver con los cortes de ruta, con una toma de tierras, que tienen que ver con hacer manifestaciones, marchas, de las cuales hemos participado en Córdoba, incluso hemos viajado a Buenos Aires en marchas. Y otra de las formas de luchar, que para nosotros quizás es la más importante, la fundamental, la imprescindible, es el día a día. Nosotros día a día luchamos y construimos un modelo de soberanía alimentaria distinto, intentamos que eso se vea a nuestra forma, como podemos, y, y en esa visibilidad es que también nos presentamos frente al Estado como organizaciones exigiéndole lo básico, que es que no tenemos plata para producir lo que necesitamos. Y de ahí se valió el proyecto este el inicial, que fue la plata que vos preguntabas para los siglos, las incubadoras, el galpón, todo eso fue un proyecto que, que fue plata de nación, ejecutada por provincia, que en gran parte tuvo que ver con la actividad que ya veníamos desarrollando territorialmente acá Bien. mensaje buen día Pancho quiero saludar y aplaudir a Fabricio y todos sus compañeros un gran ejemplo de organización y resiliencia en este contexto dice Lorena gracias Lorena te mando un beso gigante bueno eh... Fabri ¿Querés que la sigamos en otra? O, ah, más vale que la vamos a seguir en otra. Pero bueno, antes de cerrar la, la charla, eh, dejarte ahí abierto para que, eh, no sé, cuentes de qué manera, eh, lo que quieras. no Lo más importante que creas que tenés que decir, pero además de qué manera quienes eh, por primera vez escuchan un poco más sobre la CTO se pueden, eh, eh, no sé, acercar a conocer... Eh, más directamente la experiencia, si hay esa posibilidad de, de, de que la gente se acerque a ver cómo laburan, si no solamente a ir a buscar los productos y los insumos que comercializan, ¿no? sino si, si está esa posibilidad de gente que se quiera arrimar a ver eh, cómo, cómo es el trabajo en vivo, en directo, de manera más eh, ahí cara a cara. Dale, haceme acordar que te respondo, porque primero voy a agarrar la primera parte de la pregunta. <risa> Dale. La primera parte de la pregunta es que. Eh, Uno de los grandes problemas de, de los ámbitos rurales eh, es eh, la retención de la juventud. Uh -huh. Las abuelas no lo habían planteado así. Los chicos se van. Se van, los pibes se van. Terminan el secundario, no hay laburo. Bueno, no ha... yo, yo he escuchado las dos cosas también de abuelas. Los chicos se van y los chicos se tienen que ir también, dice las algunas abuelas. Sí, ¿no? sí, porque también la falta de, de, posibilidades. de posibilidades hace que la la propia familia expulse, digamos. Uh -huh. Pero hablábamos, oh, no me quiero colgar con esto, pero hay una cuestión estructural económica que disciplina a los cuerpos para que los cuerpos respondan a, a momentos históricos. Uh -huh. Entonces, cuando se necesitó mano de obra en las ciudades, todos fuimos a las ciudades. Ahora que las ciudades no aguantan, eh, nos están echando. Entonces, las abuelas responden también a veces a, a esos mandatos. Um, lo que quería decir es que, en parte, la CTO, eh, desde la participación de las mujeres, fundamentalmente jóvenes, eh, digo compañeras que recién son mayores de edad, eh, empezaron a acercarse justamente porque son las hijas y las nietas de las fundadoras de la CTO, y, y nosotros al ver esa juventud que, que realmente estaba buscando trabajo, que tenía empuje, que teníamos que modernizar también nuestra organización, digo, modernizar nuestra organización en el sentido de que eh, hacemos agricultura familiar, hacemos huerta, queremos trabajar en el campo, pero también tenemos incubadoras, tenemos placas, tenemos máquinas y tenemos una red comunitaria de internet. Son las propias compañeras las que despliegan la red comunitaria de internet. Compañeras jóvenes que hacen que internet como acceso universal, como derecho a la comunicación, otro de los derechos que vimos vulnerados en nuestro territorio, hoy esté llegando a comunidades como Río de los Sauces o los parajes de que no pueden pagar los servicios privados porque no pueden pagar los costos ni los mantenimientos de instalación. Entonces eso, Internet, acceso universal, juventud, compromiso y eso, eso nació ya de la propia organización. digamos no, Eso no, no lo pensamos nosotros. Eso es como de las primeras cosas que surgen por fuerza propia más allá de la militancia externa. O poner el nombre que quieras. Y hay varios de esos proyectos. Ojo de Agua es otra de las cosas que nos está pasando. Y Ojo de Agua y Río de los Sauces son dos comunidades que responden a la pregunta tuya. Eh, que es cómo hace alguien para acercarse a la CTO. El Galpón está abierto de lunes a viernes de 15 a 19 horas. O sea, el Galpón que se encuentra en San Huberto, quien. Va por la ruta 14, cartel de, de que dice a las calles en lo que era Sotoboche antiguamente, Exacto. no sé si todavía funciona como Sotoboche ese lugar, eh, que es el acceso hacia el Guayco. El Guayco, exactamente. Eh, ¿Cómo es el, el nombre de la calle? Porque hay una calle que dobla a la izquierda, se, empezás a subir unos metros y tenés que doblar a la izquierda. De la amistad se sí. llama la de la amistad. Es el nombre de la calle. Eh, y ahí se acercan y a charlar con los compañeros. Fundamentalmente los que se nos están acercando son productores y productoras, así se acercaron los de Ojo de Agua, así uh -huh. se acercaron los de Río de los Sauces y también ahora se acercaron compañeros de Cañada Larga y del puesto de Niña Paula para para abajo, uh -huh. se acercan y dicen, che, vimos esto, vimos esta foto, escuchamos esto, nos interesa participar, queremos vivir del campo, queremos producir alimentos, o tengo una huerta y me interesa mejorarla, uh -huh. o tengo gallinero y no sé cómo, me interesa la organización comunitaria. La gente se acerca, charlamos en el galpón y a partir de ahí vemos cómo nos podemos ayudar mutuamente. digo Porque la CTO no es eh, el Estado, muchas veces se, se confunde desde la población en general, y no es de mala leche, pero capaz que la vecina ve algo y dice, ah, porque la CTO tiene que... No, la CTO no tiene que nada. Uh -huh. La CTO hace lo que puede siendo una organización social. Si hay algún reclamo, hay que trasladárselo al Estado. Nosotros lo que hacemos, somos más como una cooperativa, una ayuda mutua entre trabajadores y trabajadoras, que le planteamos de frente algunas cosas al Estado, que la verdad muchas veces responde al ver la fuerza de verdad de una comunidad organizada. Digo, no nosotros no mentimos con respecto a esto. Nosotros somos comunidades rurales organizadas y en base a eso tenemos millones de necesidades. Desde transporte público, que es una hija de putés que no haya transporte público hoy en nuestro pueblo, Tremendo. hasta acceso a agua potable en... Internet, educación, salud, Tra agricultura, agricultura familiar y trabajo digno. Uh -huh. Trabajo digno, no uh -huh. trabajo, anda a trabajar para el mismo patrón de siempre. ¿no? Bien, bueno, ahí eh, la seguimos, en otra. Bueno, muchísimas gracias Pancho, gracias a Poner la Pava y esta, este principio de... De nostalgia, de saudades, dicen los, <risa> <Saludades>, los, <risa> dicen los los brasileros. Y gracias a Radio El Grito, Domingo, en vivo, y muchísimas gracias sobre todo a las compañeras que le ponen el cuerpo a la CTO. Ahí va. Bueno, Fabricio Pucio pasó por poner la pava, charlamos un poco sobre la CTO. Mujeres en resistencia, bulleras que hablan, chicas bravas, mujeres artistas, voces que buscan levantarse, ilustradoras, ceramistas, pintoras, fotógrafas, poetas, bailarinas, músicas, manos que se juntan en un solo grito, tejedoras de sueños, mujeres en resistencia. Bueno, hoy vamos a hablar de Leonora Carrington, la salvaje surrealista, así llamada. Eh, Leonora nació en abril de 1917 en un pueblito al norte de Inglaterra. Ella incursiona en las artes gráficas, en la pintura, en la escultura y también en la escritura. Su obra tiene un carácter autobiográfico que se fue complejizando con los años. No son escenas o peripecias mundanas lo que ella pinta, sino más bien su travesía intelectual y espiritual en este mundo. La obra de Leonora eh, se llena de seres que habitan sus lienzos, seres míticos, aves, caballos, animales, a veces humanos, pero animales todos, diría ella. También hagas, fantasmas, ella crea sus propios seres. Eh, vivió de chica una infancia en el campo y traduce estas imágenes vividas en su infancia, de estas observaciones de animales en imágenes polimorfas, inventando sus propios seres su obra es de una imaginación plena llena de recursos en donde combina elementos de la vida real con sueños Los caballos y las muñecas son elementos simbólicos que aparecen constantemente. De sus obras tempranas hay dos que están dedicadas a Lord Canstick, que significa candelabro. Ella llamaba así a su padre, irónicamente, ¿no? Eh, y son obviamente obras simbólicas. Su infancia y adolescencia fue en entre ir y venir... ...de escuelas, internados, sin resultados para las expectativas de su padre. Ella fue rechazada y fue expulsada de varias de estas escuelas de monjas... Eh, ...y después de varios eh, años de ir y venir, su padre la manda a Italia, a Florencia... ...donde ella ahí se pone en contacto con la pintura renacentista... Y cuando vuelve a Inglaterra estudia en la academia reconociendo el valor de la técnica a pesar de su rebeldía. Eh, alrededor de más o menos de 1936 conoce a Max Ernst en una cena en París. Ella ya estaba en París estudiando y, y bueno, se va, se va a vivir con él. viven en una estancia, en una casa al sur de Francia y bueno, llenan esa casa de, de obras, de esculturas, de pinturas. En 1938 publica su obra de cuentos, La Casa del Miedo. Bueno, como contaba antes, ella nace en una familia adinerada, pero siempre rechaza esta vida. Esta joven inglesa se reveló ante todo, en su familia y en su paso por las escuelas, Eh, sus padres querían que ella estuviera eh, en lo más alto de la sociedad, que se casase, que tuviese hijos, eh, viviendo en una mansión como ellos Y que fuese una mujer decorativa, de alguna manera, con la, eh, con la que con el tiempo tendría a sus amantes, al igual que su esposo, viviendo una vida vacía a lo cual, por supuesto, ella no acepta, rechaza siempre esa propuesta, ese tipo de vida que, que le ofrece de su familia. También se rebeló contra los surrealistas. Ella alrededor de los 19, 20 años llega eh, a, al grupo este, de, de surrealistas, entre los que están André Breton, Dalí, Miró bueno, y Max Ernst. Y ellos la trataban un poco como la musa, como la niña cuenta una anécdota que miró en un momento, le dice, vení, vení, toma dinero y anda a comprar tabaco. Entonces ella lo mira, le devuelve el dinero y le dice, eh, compra tabaco tú mismo. Eh, como que bueno, cuentan que ella nunca se dejó intimidar. Yo dibujaba para mí y estuve en, en Italia, ah. precisamente, con un bafore Savini en Florencia, uh -huh. Y luego eh, en París no era empezar. Yo no pensé en, en, en esto, yo estuve con el grupo surrealista, uh -huh. pero lo que yo hizo y cada quien, cada uno de los surrealistas, y se hizo el suyo. No es considerarse parte de algo, es que sí, eh, eh, yo los admiraba muchos de ellos y este y, y, pero no era como una especie de coro y siempre eran los hombres más fuertes y las mujeres más débiles por la cuestión de los niños porque una mujer embarazada no se puede defender y, y, y con todo el cuidado de los niños y eso le dejan muy vulnerable y aprovecharon los hombres Todos los niños dibujan, eh, Gabi y Pablo de niños dibujaron sobre la pared eh, <risa> con tinta china y, y, y diciendo: Picasso, Picasso, Picasso. Y el, el amor absoluto es para los hijos, las hijas. Otros amores, pues, vienen y se van, ¿no? creo, en general, no sé bueno, ahí escuchábamos la voz de Leonora Carrington hablando un poco de, de los surrealistas ahora quería compartir un poco una, la descripción de una obra que es muy representativa de su simbolismo que se llama La Posada del Caballo al Alba ...que la pinta en 1936 y 1937, alrededor de los 19 años. Esta obra es un autorretrato donde ella aparece sentada en un sillón... ...en la casa donde vivía con Max Ernst. Está vestida con ropa para montar, como jinete, eh, con unos pantalones blancos... ...que coinciden en forma y en color con un caballo que se ve por la ventana... ...y que está galopando libremente por un bello bosque... ...mostrando una confrontación de la libertad... ...simbolizada por el caballo, libre... Eh, ...curiosamente las cortinas son doradas... ...representando de alguna forma... ...la jaula de oro... ...atrás de ella aparece otro caballo... ...uno de juguete, de madera... Eh, ...flotando en el aire... ...y ella habla con una hiena... ...tiene todo el pelo... Eh, ...desprolijo... Eh, ...y habla con una hiena que de alguna forma es ella misma, es su parte más salvaje. Otra curiosidad es que esta casa donde ella se encuentra está vacía. Quizás esto también tiene un simbolismo de lo que ella siente por esa alta sociedad. Esta casa donde vivió con Max Ernst en Aviñón, eh, como contaba antes... ...se llenó de obras, esculturas, murales, pero la guerra lo destruyó todo... En 1940 se llevan a, a Max Ernst a un campo de concentración y ella intentando salvarlo viaja a España a ver si consigue un visado para él y bueno, todo se complica. Su padre cree que está loca eh, y le ingresa en un manicomio en Santander donde vive las peores cosas eh, de su vida en este lapso de, de internación. Tiempo después, escribe Memorias de Abajo, donde habla de su experiencia en este, en este lugar, en este manicomio, entrelazada también con ficción. También, en el interior de este libro, aparece un retrato del doctor Morales, que es escalofriante. Eh, este doctor es quien administraba diversas drogas y, bueno, después de pasarla muy mal, atada, desnuda y muy medicada... Su padre decide cambiarla a otro sanatorio, al sur de África. En este lapsus, en este intervalo, ella aprovecha a escaparse y eh, a través de un amigo, en la Embajada de México, viajan a Lisboa, en donde ellos se casan, solo para obtener el visado, y poder viajar a Estados Unidos. Eh, este viaje termina en México, Por supuesto, no ve nunca más a su padre, tampoco a Max Ernst. Eh, y en donde termina justamente es en México, donde vive el resto de su vida, casi toda su vida. Eh, ella en México desarrolla todo su potencial como artista. Leonora es como una especie de Alicia, pertenece a esta familia literaria. Es como una especie de Alicia que creció y no creció pero es capaz del ingenio lingüístico en su obra, es capaz de ir del otro lado del espejo y también regresar para pintar y para escribir lo que vivió. En México conoce a un fotógrafo húngaro con del cual se enamora y se casan en 1946 y es con quien ella tiene sus dos hijos. En 1964 se publica su libro, eh, el libro El mundo mágico, donde los dibujos son de ella y son bocetos para un mural que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología de México. Para su realización, Leonora toma como base las creencias de la comunidad de Chiapas y los mitos e historias de este pueblo. Su primera muestra individual es en 1948 y a partir de esta ella recorre muchos países del mundo con, con su obra, con su pintura. En sus últimos años, desarrolla sobre todo la escultura, donde se ven rasgos de la mitología celta, eh, producto de su primera educación irlandesa. En los 80, como decía, eh, fundes, esculturas en bronce, sus temas se refieren en estas esculturas a las múltiples realidades que conforma la vejez, digamos. Eh, por otro lado, ella tiene un genuino interés por la alquimia y los cuentos de hadas con los que creció. Y bueno, esto se ve en su obra, por supuesto. En, mil nueve, en 2005, perdón, eh, es ganadora del Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes, otorgado por el Gobierno de México. Bueno, ella fallece, después de todo este recorrido, estas vivencias, a los 94 años en la Ciudad de México, el 25 de mayo del 2011. Eh, fiel a su aversión a los periodistas, por supuesto, fue enterrada en el Panteón Inglés sin fotógrafos. Eh, ella era más que... se consideraba... Más surrealista por haber sido compañera sentimental de Max Ernst eh, que por surrealista Y ella era una, una defensora de los derechos de la mujer En un momento dijo, aunque me gustaban las ideas de los surrealistas André Breton y los hombres del grupo eran muy machistas Solo nos querían a nosotras como musas alocadas y sensuales para divertirnos y para divertirlos y para atenderlos Ella, por supuesto, pensaba que la igualdad entre el hombre y la mujer era una obviedad. Así que, bueno, compartimos ahí esta, esta obra. Les invito a indagar un poco en su pintura, sobre todo, que es muy, muy particular. Y cerramos con un tema de Pedro Pastor y Suso Sudón, que se llama Solo los locos viven la libertad. Arriba, le, le, le, le, le, le, le, le. solo los locos pueden asegurar con certeza estar cuerdos. Solo los locos. Ayer era ayer, hoy jest Que va? El amor viene y va, las cosas buenas se quedan. Pesar no es de locos, pecar no es de tontos, amar es de gente. Amo la libertad. Amo a la gente normal. Solo los putos locos, sojny, pensativos. Mañana yo no sé qué será de mí. En la noche gris el cielo puede con todo ganar. Es de bobos morder, es de lobos vivir, es de gente normal. Viva la libertad.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 Social. ¡Maestro Suso Sudón! Poné la pava porque ya Poné volvemos. Porque ya volvemos. Información entre mates. Poné, Poné la pava. La pava.